bueno yo he estado por ahí echando cuentas y me he dado cuenta de que este es el programa 51 en total de zona 69 s í s í 51 programas llevamos ya ¿eh? impresionante esto bueno esta semana tendremos por aquí a danny baker pinchándote en el zona a de también el estreno de la semana anterior lo nuevo de mis s caféinas í s í sonará aquí de nuevo y también un estreno que me está me está quemando en las manos lo nuevo de ina junto a juan magan e s t e más aquí en zona 69 Contigo, zona 69. zona 69. La música se mueve. Bueno, ellos tienen un concepto diferente del house. Están revolucionando el mundo del house. Swiss House Mafia, la mafia alemana del house. Ellos saben lo que es hacer música. Ahora llegan a zona 69 con este tema: One Jordan. Compártelo con tus amigos. Zona 6 l Llena, se escucha, escucha, escucha con un rubor el canto de la s i e r a la novia del pescador. Se escucha con un rubor el canto de la sierra, la novia del pescador. El canto de la sirena, la novia del pescador. スウェイスマフィア・スウマフィア・スウォン・スハウン・マフィア・スウスウェイスハウン・マフィア・スウスウェイスハウン・スウェイ s ハ <las> Ahí es c u c h a m o s el canto de la sirena. Así arrancamos esta semana en zona 69. Bueno, antes que nada, daros las gracias porque hemos hecho la semana anterior con la entrevista de Zara y el estreno del tema que te vamos a poner ahora. Una audiencia que no habíamos hecho hasta ahora. Una audiencia que es bastante interesante para un podcast. ¿eh? De momento, vamos bastante bien para ser la segunda temporada. Bueno, este es el cuarto episodio, el cuarto programa de Zona 69. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo a todo el mundo, a la gente de Facebook y de t w e n t i a Aquí están mis cafeína. Este es el tema que te pinchamos la semana anterior, Capitán. El vídeo muy pronto lo podrás ver en todas las televisiones musicales. No fui capitán, no fui ganador, fue solo un extraño. No. ゴール Se publicará muy pronto. Ellos son Mix Cafeína. Zona 69. Y ahora nos vamos a por un grupo que se d e f i n e como un proyecto musical de producción continua. Ellos son cuatro, son de Barcelona y se llaman Alar Veloide. Puedes visitar su página alarveloide.net. Ahí puedes descubrir toda su música. Hoy te descubrimos uno de sus temas: El descubrimiento. El descubrimiento 69. Esto se llama ¿Por qué es Alar Veloide? ベジータはあなたの手を持っていない。S S ube, baja, じゃん En la zona 69 danza, cururo, donomar. Ahí estaba en la zona 69. Bueno, si nos estás escuchando, seguramente sea a través del player en la música se mueve.net. Hay que recordar que a la derecha tenéis mi fotito y pone entra en la web. Podéis entrar en el blog donde encontraréis muchas cosas. Y a la izquierda tenéis el grupo de zona 69 en Facebook. Tenéis que darle a me gusta, ok. Si estás escuchando, dale a me gusta. En、recuerdo que podéis entrar en las páginas de Twenty o Facebook escribiendo simplemente Twenty.lamusicasemueve.net o Facebook.lamusicasemueve.net. Ya h s t a aquí d a n i Vega para pincharnos los mejores temas de su maleta en Zona d e n c e Bienvenido, Danny. すみません。 おいでいただ インセシオダニベイカインセシオダニベイインセ Pinchando en z o n a 69 6, primero, primero lo escuchas aquí. Siempre estuve en busca del amor. ピークの世界は世界の世界の世界の世界の世界の世界の Es encontrarles el 7 de octubre en la plaza de Ramón Ferreiro en Lugo, entrada gratuita, ¿ok? Big Noise y su nuevo sencillo, Cama Vacía. Bueno, Cama Vacía porque ellos quieren, porque voluntarías tienen de sobra, ¿eh? ¿ok? Vale, y ahora nos quedamos con Robert Ramírez y su nuevo single, El Tío de El Sick of Love, ya tiene un nuevo single, se llama I'm a Number, soy un número. Para algunas empresas somos números, pero ¿somos solo números o somos algo más? Aquí están los números de Romeo Ramírez, todo un número uno. Mira, escucha. That's my crime. That's my crime. You you should h a c h a n g e your ugly tie. You could fall. alone l my、life. It's f e i my crime, that's my crime. You you s h o u l d c h a n g e your ugly tie. You could fall and you'd another rise.